Estás escuchando en la otra oreja. Y vamos a leer algunos mensajes que recibimos. Eh está Andre en Buenos Aires, está Rubén el chapista que me dice que ya se ha pintado el guardabarro. Sí. Mañana.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 ¿Cómo me lo decís, Rubio? Basta de mensajes Bueno, listo Por favor, ¿podés poner un poquito de música? Perfecto Le voy a mandar un saludo a Fátima, que nos está escuchando Fátima y a Gualberto, mis suegros uruguayos, militantes acá Grandes compañeros, aparte de ser familia Bien, buenísimo ¿Por qué son amigos? Bueno, sí, los amigos, son los amigos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 Y gracias Pablo por por compartir esta música, ¿no? Este hace muy bien no solamente a, al ritmo, hace muy bien al al corazón. Está bien. Que, que es un poco la idea. Gracias Edu por por la invitación, tantos años a ¿eh? compartir ahí, uh -huh. compartir otras cosas también. Eh, sí, es música que tiene una potencia fundamental, ni más en estos momentos donde uh -huh.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 hija latinoamericana. Charlie Parker en medio de un una fiesta uruguaya, en cuerda de tambores ahí, increíble. Eh, como agasajado por los tambores afro uruguayos, una uh -huh. síntesis impresionante. Solo al maestro Lusardo se, se le ocurre esa cosa. Bueno, este la música, ¿no? La música es la música. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y ahora vamos a un ensayo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 Se levantó que la verdad la lucha sin edad sin edad porque una canción le dio paz su piel y ese puede ser buscaré en las hojas la melodía y su voz sembrar en el viento la libertad de la eko derramar tu risa mientras el, mientras el tiempo se va derrubar canciones canciones sin terminar La gorra está vacía La vida gira y gira La música que viaja Botellas en el mar cantores que trae la vida ese eterno cantar que darán para siempre en la brisa cancionitas de antiguos cronistas en los pliegues del aire escondidas vengan Es hermosa del mundo que se mueve en danza de primavera y ahora está por llegar. Vuela al lugar del sol, sobre el tiempo y la razón. ¿Y otra vez me gritás? Este, no habíamos dicho que lo decías de otra manera a Lara. Ah, no. No. ¿No? Sí, decime lo de otra manera a Lara, por favor. Este, más amable, más Está bien. Presentando su versión de hasta siempre. Y listo. Perfecto, ahí está mejor. Este, bueno, gracias Pablo eh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 See you. breja